Ocuren. Racing descansará, volverá a entrenar mañana, imaginamos, yo se lo decía en la previa también, Forlano. creo que va a poner lo mejor que tiene, falta un partido nada más para estar 15 días descansando, eh, Racing es importante el partido frente a Rafaela, para seguir lo, prendido en el torneo local, lo puede acomodar y aún más, lunes, así que... ¿cuál Lunes viajará el domingo seguramente, a, a Santa Fe, concentrará el domingo por la noche, y el lunes por Había la noche... Había encontrado los nombres en la mitad de la cancha frente a Lanús el Colorado, sí. que, bueno, que deje de, de, de, de buscar variantes, de inventar... De buscar variantes bueno Ahora bien. ahora que estoy un poco más recatado ¿Sí? Me busca, no, me claro. provoca Bueno, al comienzo lo dijimos con, con Camote No entendíamos por qué Acuño y Boril eran suplentes Después de haber hecho grandes partidos frente a la luz y frente a Unión Pero bueno, vaya a saber uno eh, Qué es lo que pasará de aquí en adelante Por lo, lo cierto, menos llevamos temprano nosotros para decirlo Por lo menos llevamos temprano para decirlo Ahora lo quiere decir que son las 12 claro. El lunes si quieres se puede explayar un poco más Llegaré, 12 menos cuarto Listo, Contarle qué opine acerca de lo que va a hacer Racing El lunes a la noche es suficiente El placer de siempre, Fernando El gusto mí. ha sido mío Camote, gracias, eh Adiós a Gracias, a Gianni Lotto, respeto en la producción Nos vamos, buen fin de semana para todos El lunes aquí estaremos, como todos los días a las 11 de la mañana Con muchísimo más de estos es Racing Chau Si me miras yo me muero Y si no me muero igual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 viernes, jornada de resumen jornada para recorrer los testimonios de la semana de uno contra uno radio y comenzamos hablando con el entrenador vallense, Néstor Rafael García campeón con los guaros del Lara de la Liga de las Américas clasificado a jugar la Copa Intercontinental de Clubes, revolucionando el básquetbol de Venezuela, Néstor García al aire en uno contra uno radio, así una repercusión enorme Yo no digo que haya sido como el de la expresión, casi ahí. Todos los gerentes de los equipos y la mayoría de los dueños vinieron a ver qué metro, a ver qué torneña, por ser amor. Yo, Venezuela, ¿no? está pasando un buen momento. Creo que, que esto va a ayudar mucho a los clubes. Me parece que el gran mérito aquí en Venezuela, Es que hay gente en Venezuela que, que quiso cambiar la manera de, de encarar un proyecto de deportivo. Me parece que es lo más valioso. Y de la selección de Venezuela pasamos a la selección argentina porque con el profesor Sergio Santos Hernández, otro entrenador de la ciudad de Bahía Blanca, nacido en Bahía Blanca, hablamos de su Peñarol, de la Liga Nacional, de cuestiones que tienen que ver con la vida del entrenador y del deportista. De la selección argentina y del grupo en el Juego Olímpico tras el sorteo Hernández, oveja al aire en uno contra uno radio Hablando de todo un poco en una extensa charla el día martes Que se te haga más fuerte poder entrar hoy con ese orgullo, y, y saber utilizarlo Y ¿no? No, eh, no que eso genere frustración, miedo a perder un juego Falta de, ni, ni de confianza en lo que vos venís haciendo Porque en definitiva También somos uno de los mejores récords de la temporada. Más que sufrir el grupo, fue una toma de reacción de estar ahí. Estamos ahí, o sea, si una vez que está el grupo es porque estamos, está confirmado, no fue un sueño. Y después sí, el grupo durísimo. De todas maneras, no esperaba otra cosa. Alguna vez él me, me, me pidió mi opinión y yo se, la, yo se la dije, y le dije que, que, que para mí era una oportunidad que la, el basket le estaba dando... Eh, Yo si por él no la dejaría pasar. Y ojalá que así pase, oveja querido. Carlos Leonel Shadman, figura goleador de gimnasia Indalo. También pasó por los micrófonos de uno contra uno radio. Hablamos con el Maragato al aire de su gimnasia de Comodoro Rivadavia y del presente del puntero, único puntero que tiene la conferencia sur de la liga. Sí, la verdad que sí, estamos, nos estamos sintiendo cómodos eh... Estamos tratando de, de buscar esta famosa regularidad que por ahí se nos muestra hoy en día y, y por suerte la estamos, la estamos encontrando. Estamos teniendo en los últimos partidos en ofensivo, nos estamos sintiendo muy bien, estamos teniendo buenos porcentajes y por ahí eso también que hace que eleve la cantidad de goles, pero obviamente que nunca nos olvidamos de, de lo que tiene que ser el tema de ofensivo, que obviamente para nosotros es lo primordial. Y a Comodoro Rivadavia llegó la unión de Formosa de Guillermo Narvarte El gallego fue al entrenamiento de la U Formosenia Y hablamos con Narvarte en la previa del partido Post partido fue victoria de la unión Es el escolta de Olímpico de la Banda en la Norte de la Liga Nacional de Básquetbol Y Guillermo Narvarte se expresó así: pensando mucho del tema del desgaste físico Y a veces es como que dentro de la esquina los equipos se van potenciando Por necesidades Este, porque bueno a lo mejor perdió en el primero entonces ya el segundo y la necesidad y a veces jugar el tercer juego contra ese equipo que viene en la gira es más difícil hay mucho de, de lo mental y hay mucho de, de la salud de los equipos la idea era de que estos jugadores eh, jóvenes con experiencia en la liga porque son jóvenes pero ya traen dos o tres años dentro de la liga tuvieran un desarrollo fueran elevando el nivel y creo que, que eso lo hemos conseguido La llegada de, de Torini y de Shaw y nos ha dado jerarquía. De que vos te podés equivocar en cosas fáciles, porque si vos querés aspirar a ser competitivo con esos equipos, este, las cosas sencillas no te podés equivocar. De Narvarte a, a Alejandro Aloati, el pivote de Libertad de Sunchales, también pasó por uno contra uno radio analizando el presente de quien está tercero en la tabla de posiciones de la Norte. Hablamos del Tigre, de Libertad de Sunchales. El saludo a los amigos de FM Nuevo Mundo, allí en Sunchales. Y así pasaba por nuestro programa Ale Aloati. este año sí esta liga se está demostrando que, que hay muchos equipos que están costando muchísimo jugar afuera. Y, y bueno, nosotros lo estamos viendo en pues somos uno de ellos y y la verdad que no, no, no encontramos las causas, así claramente, para pues, o sea, decir, bueno, eh, hay que tocar acá, acá y, y, y se arregla, y, bueno, no sé, es algo más, eh, no sé si más, más mental. Estamos pasando en una gran campaña de local, este, donde, donde conseguimos la mayoría de críos, y perdemos solo dos o tres veces, y, y bueno, eso nos permite, además del gran arranque que tuvimos, eh, nos permite estar en el la temporada ahí arriba despega Quilmes de Mar del Plata desde la actitud defensiva de Junior Sequeira y de la superlativa actuación que está teniendo en las últimas jornadas Walt Baxley ayer hablamos con Junior Sequeira por la noche Quilmes ganó su partido de manera contundente ¿sí? sin dejar ningún margen de duda Quilmes le ganó al puntero de la Norte a Ciclista olímpico de la banda Baxley la rompió Junior Sequeira Fue uno de los mejores jugadores que tuvo el partido. En la previa, el de Quilmes dijo. Primero contento en lo grupal que pudimos ganar esa confianza de equipo ganando. Y en lo individual, lo último, después de la gira de corriente, eh, me, me sentí con más confianza, ya sin dolores. Eh, que me permitía jugar ya y hacer cosas que a veces la cabeza mandaba y el cuerpo no respondía. Lo que nos tocó vivir, la asumimos, tuvimos último nos hicimos cargo de la situación y hoy nos toca estar en otro momento y en otra posición también Había que hacer cargo porque la liga a la larga se pone en el lugar que tiene que estar creo que, que se da que no es casualidad que los últimos 10 partidos ganamos el 80, 90% de los juegos estando sano y completo y es un, un, una señal para nosotros mismos y es un envión anímico para, para el grupo eh, interno no <risa> Se va el último de la semana, programa de viernes de Uno Contra Uno Radio. Una semana más de Uno Contra Uno Radio en el aire de AM570 en Radio Argentina. Hasta la una de la tarde, básquetbol. Hablamos de la liga, hablamos del torneo nacional de ascenso, repasamos a los argentinos en el exterior. Nos metemos con testimonios importantes. Tenemos mucha información porque hay recambios y se vienen varias novedades en planteles de Liga Nacional. Desde ahora hasta la una de la tarde, Uno Contra Uno Radio en el aire de AM570 en Radio Argentina. Y como siempre le decimos, bienvenido. Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Ring, ring, Pérez. Pérez. Teléfono. Dale. Atende que hay mensajes. Comunicate con uno contra uno radio. Deja tu mensaje en el 08.